Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, desde c u a n radio de Argentina para el resto del mundo. Soy Begoña y esto es Little Track. Vamos con el programa 66, una nueva ruta que nos va a llevar por Almería, el País Vasco, vamos exactamente a Baracaldo y a Bilbao, Argentina, México, Perú, Cádiz, Vigo, Asturias, Estados Unidos, Inglaterra y Suecia. Ahí es nada, empezamos con Almería, una banda muy buena a las Legañas y el tema siempre tuve. Banda asociada a Saltomata de Rock. Desde aquí un saludo a todos los pequeños ternascos. Nos vamos a Vizcaya, a Baracaldo, con Indriz y el tema de Dagas y Silencios. Y ya que estamos en Baracaldo, damos un pasito ahí al lado, a Bilbao, donde tenemos a Nachos Dick y el tema no es no. Más claro imposible. Empezamos con las legañas Indrid y Nachos Dick. だいぶ。 「そして」 Vamos a saludar, como siempre hacemos, a nuestros seguidores de Asaltomata Radio Rock aquí en España y a nuestros queridos amigos de Radio t o y a n z i n g o Universidad desde México. Un saludo a Edgar y a Carlos desde aquí, desde España, para todos ellos. Aprovechando esto, pues mira, vámonos para allí, vamos a cruzar el charco y nos vamos a Argentina, México y Perú. Argentina, Aizen con el tema、eh, Kel de Monster. México, Solarian. Con el tema Rumbo al Atarecer. d Y escuchamos un nuevo tema que ya se nos ha puesto alguna banda alguna vez, p esta r d ó n e banda de Perú, r e b l i n Project. Y he elegido un tema que no había puesto, World Within. Vámonos, que luego volvemos para q u e otra vez. Venga, vamos con Aizen, Solarian y r e b l i n Project. Vamos a repetir, como siempre lo hago, que luego me lo preguntáis. Los podcasts, ¿dios que no puedo escuchar el programa? No pasa nada. Entráis en Asaltomata Radio Rock, en programas, Little Track, y además del último programa tenéis todos los anteriores para escucharlo cuando mejor os venga. Pero ojo, hay que escucharlo, ¿eh? eso sí. Vámonos a Cádiz con Carta Blanca y el tema Reló o de Arena. Es una banda exactamente de Jerez de la Frontera, por aquellos de los c o t i l l a s que todo lo queréis saber. Y de allí nos cruzamos toda la península hasta arriba porque nos vamos a Vigo, a Phonic, los grandes a f h o n i c con el tema Englobo. Y bueno, nos vamos ahí al ladito, al ladito Asturias, con, el, con la banda Unexpected y el tema Última Palabra. Así terminamos esta tanda un poco más fuerte, es un poquito más de caña porque, en fin, ya lo sabéis que andamos un poquito moñas. Vámonos con Carta Blanca. フォニック・アネクスペクトル、<音楽><音楽> tengo la certeza: algo está pasando, pierdo la cabeza en este agujero. ボ o r r a n d o los minutos Solo ボロボロボ e ボロボロボ s ボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボ e ボロ e ロボロボロボロボロボロボロボロボ e ボロボロ a ロボロボロボロボロボロボロ o ロボロボ o ボロボロボロボ s ボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロ o ロボロボロ r ロボロボロボロボロボロボロボロ m ロボロボロ a ロボロボロボロボロボロボロボロボロボ o ボロボ クリスマス。 ビビッド、rompiendo las cadenas、venciendo este castigo、salgo pa r a buscarte、pidiendo a las estrellas que alumbran mi camino、largo ese l sendero、p a s a r entre t u p e c h o enredarme entre t u p e l o arden las miradas sin decirnos nada, ganas la batalla. Y poco más nos queda ya, ¿verdad? Ya despedirnos casi con las tres últimas bandas, que esta vez nos vamos a ir a Estados Unidos, a Inglaterra y a Suecia. Primero, pues eso, despedirnos hasta la semana que viene, que expondremos un poquito más. Esperemos que un poquito mejor. Animar a todas las bandas que quieran mandarnos los temas a utilizar en nuestro correo bandas.urnometal.com. Y nos mandáis todo lo que queráis, prometemos escucharlo, con un poquito de paciencia, pero prometemos escucharlo todo. Nos vamos a Estados Unidos con The World 66, es una, es una banda de v、no, e rock d d a l pone, o r cristiano. Yo no entiendo eso que es el rock cristiano, de dónde puede ser el rock, pero bueno, si ellos dicen que es rock cristiano, pues yo no seré quien lo ponga en duda. De ahí nos vamos a, a Inglaterra con Hellgreen. Y el tema、eh, Masacre de Safirin. Masacre de Safirin. Oh, tras, tras para terminar casi el programa porque nos vamos con un poco de death metal. A Suecia. Enemy a w a k e Y el tema The Enemy. Con esto, adiós. Cortaros un poquito bien, no demasiado, que es muy aburrido. Y nos vemos las e m a n a q u e v i e n e クリアしてフォ f e e l t e r a g a y